Querido amigo, desde Alemania una sincera felicitación para usted y los suyos en mi nombre y en el de todos los componentes de la gran familia Klaas en estos días de paz y alegría y nuestros votos también para que 1969 sea venturoso y amable para todos ustedes del año que está acabando que ya ha pasado No queremos nada más que agradecerle en nombre de nuestra compañía su colaboración, su apoyo y el cariño que ha puesto en clase y rogarle que si algo no ha resuelto con arreglo a sus deseos en este año que acaba, nos disculpe. El porvenir que se abre en nuestro horizonte es ilimitado. Nuestras máquinas están ganando día a día posiciones magníficas en el mercado nacional. Y ello nos hará superarnos a todo para que este mismo día del próximo año hayamos alcanzado los objetivos señalados. Gracias. Felices Pascuas y buen 1969. Un cordial abrazo. Bermeja, bonito <música> Alusia los capa la puerta de un rico avaliento llegó Jesucristo y limona pió. pero en vez de darle una limona los perros cada día se lo asustó, pero quiso Dios que los perros de rabia muriera y el rico Okay. era la entrada que tuvo el rey de los cielos, el eh, eh, eh, Que no quiso coche ni cabeza, sino un borriquillo que a mi lado quiso demostrar que las puertas del cielo se abrieran para toda persona de vuelta. La, la, la, la, la,